Este programa es flipy grosero. Seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. Que jole, que jole, que jole Que alegría da la feria de abril Esta feria de Sevilla Que nosotros ni somos de Sevilla por suerte un, un saludo a todos los sevillanos Pero como dijo Judas, seré yo mi arma Que están de feria por nosotros Que, que por celebrar que no quede Nosotros celebramos aquí nuestra propia feria Al estilo androide, con la Macarena Música Y nosotros celebramos en nuestra particular feria de abril aquí en la guarida del androide, el programa Freaky de Radio Culla en el 107.8 de la FM. Hoy viernes 20 24 que no nada, no, 19, ya ya me estoy echando 24, no sé yo por qué tengo ganas de caer, de que llegue el último día de abril. No sé, no sé por qué será. Que ya huele huele algo, huele se huele polvo en el ambiente ya. Mala cosa cargando. Pues eso, hoy viernes 19 de abril de 2013, son las 8 y 6 minutitos Estaremos aquí hasta las 9, celebrando nuestra nuestra nuestra particular caseta de la feria ¿Y quiénes están hoy aquí en la caseta? Pues empezando aquí por mi derecha Tenemos a la niña del traje flamenco negro, con lunares negros Sí María Rosa Sí Del estilo flamenco gótico que se lleva ahora bastante, ¿no? Eso está de moda Está de moda, todo socia Ahí está que tú también tienes tu parte tu, tu parte gitana, que sabemos que eres tú muy muy amiga de la princesa Molusco. Yo soy gitana, sí. La soy gitana. <risa> Mira lo que bien. Al otro lado tenemos a nuestro particular torero, el niño los Borbones <risa> o <Ole>, mi hermano! <risa> que no mata a los toros con estoque, sino que va con la escopeta. Me caro de la barreta. <risa> con con como como de barreta. Ahí está Freyland de la Puebla, <risa> que es Ángel. Hola. Luego, al otro lado de los eh, En los controles técnicos Al otro lado del cristal Tenemos a nuestro cambrino particular El que no se despega del, del, del barril de cerveza eh, El barril es mío <risa> Sí Oído Vale, vale, queda claro el barril es tuyo Y yo que, que soy Trulo Que vengo aquí a dar mi receta de buena folclórica Oye, yo... pues Una cosa, un tema Antes de empezar Sí Para mí que falta gente, ¿no? Eh, sí Sí el que, el que es capaz de encontrar trabajo en tiempos de crisis Que ese ya lo hemos dado por perdido pero ¿Y dónde está el otro? El otro, según tengo entendido, está arreglando el coche No había día para que se le rompiera el coche No había día de la semana, no había momento Tiene que estar ahora arreglando el coche Así que Mager dice que de momento que pueda venir, vendrá Vale, en ausencia de Mager, teta Sí, ah, importante Teta pero con faralaes, ¿no? Ay, ay, teta ay, con volantes ¿Cómo debe ser? Escote Y eso, lo he dicho, yo soy aquí la folclórica que viene a dar el concierto yo... yo espero no acabas como la Pantoja Eso te iba a decir, eh Que te has librado de ir a la cárcel por un día ¡Ay! ¡Ay! Pues, oye, yo fuera de coña, yo quiero que... yo quería que la Pantoja fuera a la cárcel Porque luego, cuando sal... decir, todos sabemos que los artista que pasa la cárcel, eso influencia en su música Luego se marca, entonces yo quería escuchar el Gangsta Copla de la, de la Pantoja temática y, bueno, y tú te imaginas la, esa pantoja, esa todo potente, con su traje, su traje de su bata de cola y ese tatuaje talegro todo el brazo. Yo soy la pantoja, aligre bandulera. Sí, sí. En vez de marinero de luces, yo lo veo con un prisionero de luces. ¿eh? <risa> Oye, no hay no haga sangre, por favor, que entre yo sé que tú eres DJ, yo soy DJ, yo soy DJs de moda. El gremio de los DJs tenéis que estar de luto. No, yo la ya La madre otra... de uno de los vuestros va a la cárcel sí, sí. Tío. Oye, que yo ya la otra, la otra noche lo puse por Twitter Digo un apoyo aquí a, a un, al compañero Kiko Rivera, fenómeno monstruo Feo que es, cabrón Yo ya lo dije Un, un apoyo, pero vamos, eso Yo creo que la experiencia se ha sido enriquecedora En la carrera de La Pantoja A mí, otra cosa que puse Y es que dicen que no va a ir a cárcel Porque no tiene antecedentes penales ¿Qué pasa? ¿El joven no ha escuchado un disco de La Pantoja? ¿Por qué? Y el nordo de hijo no vale También, también. Pues que sepáis que, gracias a ese comentario, tú tengo haters en Twitter. Sí, sí. Y está más en Mongo Reply y tantas cosas. Ya me siento como una estrella de Twitter. O sea, tengo ya gente que, que me odia, se mete conmigo. Además, un tío que, que entré y creo que tenía 17, 18 tweets. O 17 sea, tweets. 17 tweets y uno de ellos ya es para insultarme. O sea, yo ya me siento me siento estrella de Twitter. Eso es que importante en su vida. Soy alguien importante en su vida, dice, Claro onte y luego lo ve y se comen, está comentando el sálvame, comentando sálvame, salvame, comentando insultatrulos, sigue comentando salvame, digo pues". vamos, lo estoy petando. Bueno, pues qué decir que eso que estaremos aquí hasta las 9 de la noche, que podéis llamarnos al 958 73 958732522 para lo que queréis, podéis mandar un, un, un podéis dedicar colleja, aunque no sé, hoy estoy, mejor no las dedicáis porque los que con los pocos que estamos Estoy viendo con la voy a comer yo, o sea, Sí, hay cierta posibilidad que sí. Sí, sí, la estadística es una, una ramera. <risa> la estadística es una ramera enorme. Eh, pues eso, vamos a empezar con las noticias de, del día, de la semana. En este caso... Ah, bueno, espera, Agustín. Que, que tú, que, que puedes hablar. que Agustín, que tiene un micrófono. Es que me está haciendo unas señales que no me he nada. Anda, tira y vete a zurrir mierda con un látigo, anda. Que no me entiendes. Vale, no, ¿qué quieres que...? Nada, qué pasan las noticias Vale, no, dilo, dilo, dispara es Que no quiero, ahora no oh, oh, oh, Ahora me enfado y respiro, eh A ver si me voy a morir No, bueno. no, no me, puedo, no me puedo morir porque Desde aquí queremos mandar, antes de nada un, un abrazo, un enorme saludo A nuestro jefe Adrián Castillo Que nos ha hecho un regalo, un regalazo Ángel, tú que has llegado, mira lo que hay ahí Hostia, que es para nosotros Sí, <risa> sí, sí Nos han regalado un jamón Ole, que jole, que jole, que jole Madre mía, yo me pensaba que eso era, yo qué sé... Que... Adorno, ¿no? Ardeco, esto, ¿tú, tú, tú, ¿tú pensás que esto lo venden en el Ikea? No, es un jamón de... Y es para nosotros, para comérnoslo. Vamos, que la cosa está tan mal y alquilado la emisora como secadero de jamones, ¿o qué? Pues por también, ahí, por ahí. También podría ser la cosa, por ahí. Hola, pues ole que jole que jole. Ole claro que, que sí. jole. Que... Ole la feria, hombre, sin jamoncito esto no tiene gracia. Pues eso... Que si Agustín no, no dice nada, que yo creo que estaba ahí haciendo señales para no sé qué, si algo con María Rosa, pero María Rosa, María Rosa no se ha metido con nadie hoy. María Rosa viene en plan moquete. <ríe> viene en plan moquete, alergia. Que otra cosa. Yo, ahora mismo, todo el mundo tiene alergia, yo no, nunca he tenido alergia, me siento un marginado de la sociedad. O sea, esto de que de no moquear, ni que se me hincha la narices, eh, ni, ni a nada. Mí, ma, a mí moco. No, sí, de vez en cuando tengo los míos, pero vamos, lo normal, de lo de tirar del de día a día, o sea, no voy en sobreproducción Pues a mí me acabas de hinchar otras cosas, María Rosa, pégale, <ríe> sí. por vacilar No, encima tengo que estoy diciendo que estoy preocupado al respecto porque me siento un marginado de la sociedad Anda, venga, pega ¡Hala! Venga, así vamos a empezar con, la, con las noticias antes de que me caiga más yo ya Pues vale, la primera noticia es para eh, sobre el lanzamiento de un juego de PC Que, hombre, nosotros muchas veces comentamos los grandes eh, sí, éxitos y tal Pero hoy, hoy voy a hacer, vamos a hablar de un lanzamiento Que llegará el próximo 8 de mayo Sí, el próximo 8 de mayo Y, por ejemplo, yo sé que a Agustín le va a llegar muy hondo Y el lanzamiento de FX Football El heredero del PC Football clásico ¡Dios! Sí, FX Interactive... Ha, ha, re, ha resucitado el PC Fútbol después de no sé cuánto... De, ¿Cuál fue la última edición? La 90 y poc, 98, sí, vamos, 99 eh, los o... los 2000 no los pisaron. No, ¿verdad? Pues vuelve la saga del simulador deportivo nacional del Deporte Rey. ¡Cómo mola! A la venta el próximo 8 de mayo. Es decir, no tenemos dentro de nada. El día 9 lo tendré... O sea, si vale. Tu lado, y como buen juego de FX Interactive sale por 20 euritos, 19,95. Espera, alguien uh. llama. Uy, uy, uy. Pues bueno, y lo que digo Eso tenemos de por 19,95 Y si la compras a través de Amazon Solamente 16 euritos Un momento, un momento Que tengo llamada, ¿eh? Vale mm. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Oye, ¿cómo has que no han jamón? Me cago en 10 <ríe> Sí, sí, que tenemos un jamón Yo aquí con el coche desmontado Madre mía Vamos a ver, nos han regalado un jamón a los que estamos a... en la emisora Sí, sí, otros si vinieran a hacer el programa Pues tendrían derecho a jamón, pero como están arreglando coche Mira que aquí en la puerta Tengo una bultaco, la pillo y me voy para allá ¿eh? Pues ya estás tardando porque M Mira que no lo cata Mira que me no cago lo cata en y, Mira, y a... como llegué yo allí este, sin empezar Y no esté la bota vino colgada, vamos a tener follones No, la bota vino no, pero una garrafa de 5 litros De vino del país y sí que va a ver Hostia Bien, lo que te Padre. pierdes, lo que te pierdes, ahora como te, te has buscado otros amigos, te has buscado otras aficiones que no son la guarida. Ah, ah, ah. Mata como soy vosotros también. Y además que no sólo eso, como encontramos un bancal de avas abierto, te va a interesar. <risa> sí. Nos plantamos en medio del bancal de avas, con el jamón y con la, y con el vino y hasta que no saque ver jamón y, y la garrafa te vaciar, no salimos, ¿eh? Venga, yo me llevo para allá unas parrillas. <risa> Mira, <Mírame>, vamos preparando. <risa> sí. Pues bueno, eso, Mager, que te esperamos aquí, a ver si llega a tiempo para decir teta, porque la puedes decir por teléfono, pero no suena lo mismo, o sea... ¿Teta? ¿Ves? No es lo mismo, no, no es lo mismo, así que te esperamos Hombre. aquí, acaba pronto, ven, que tienes que decirnos teta al micrófono, en, todo, en toda la calidad de la FM, de la frecuencia modulada y de la, y de la frecuencia digital, del sonido estéreo y esas cosas... Venga, voy a darme prisa con el mecánico de Ferrari y voy para allá Eso vale. o te dejamos que el ama de hueso porque es lo que va a quedar <risa> aproximadamente a lo, a, lo sumo, a lo sumo te puede hacer un cardico, pero con el calor que está haciendo me parece que no apetece mucho, ¿eh? No No, no, no. apetece ni, ni con fideo Arreglalo rapidico Venga, a picarla Ágala Bueno, pues eso... Me ¿vale? ha de llamar Si no, no ignoraba... Pero he escuchado el jamón, Mira cómo... Mira cómo atiende... Eh, lo he dicho... Pues eso, el FX Football... Heredero de PC Football... Sale el día 8... pues eso soy, estoy dispuesto a comprármelo hasta... En una tienda... Sí, sí... A ver, buen precio... todas las cositas... Lo he dicho... Eh, porque estás cogiendo... Si lo compra a través de Amazon... 16 euritos... Sale más barato... Eh, vale... Mmm, más noticia Un récord Guinness... Que tenemos los españoles... Friki, friki, friki. Y es que resulta que se ha hecho el, el Salón del cómic de Barcelona hace dos semanas, me parece. que estoy, Llegamos a hablar que se inauguraba, ¿no? Sí. En el programa, ya es que ni, ni me acuerdo. Pues el caso que han batido el récord de cantidad de, de gente vestida como personajes de bola de dragón. Sí, oye... Esto de los récords guine no, no es la mayor procedencia Sino la mayor gilipollas es que piensas que, que alguien no ha hecho y, y no ha registrado ¿Y no están, eso no se ha hecho en Japón ya? Eh, no, curiosamente no Hombre, claro yo creo que Hay que en Japón para ponerse todo de acuerdo Con una, con una sola serie o algo Da igual, nos va a durar dos días Sí, de momento ya, ya se picarán, seguro que algunos coreanos <risa> Lo estoy viendo Qué raro que no seamos los que tengamos récord guine de algo relacionado con droga pues... <risa> Hombre, eso es que lo no. tenemos todos, ya es, ya es batir nuestro propio riesgo. Sí, lo que pasa es que eso no lo registra lo de récord guine, sino lo de la Organización Mundial de la Salud, <risa> y la Interpol, etc, etc, etc. O sea, otra gente, o, o, otra gente. Pues el caso es que la marca, lo del récord guine había dicho que, que tenemos que hacer un mínimo de 250 participantes. Para que costara, es decir, fue una especie como de, de cifra inicial. Y se superó hasta llegar a las 307 personas Vale ¿Cuántos de esos iban vestidos de Goku? Pues yo aquí en la foto estoy viendo Un par de cani de canijos vestidos de Goku Unos cuantos superguerreros Luego hay gente, algún que otro satán Una videl Aquí mucha gente, o sea, ahí se ve uno también Con cuernos, o sea, <ríe> hay de todo Hay de todo Lo que pasa es que Piccolo parece que no se ve No, no verdea, no verdea nada Pues eso, la gente del salón del cómic Se propuso y tiene el récord Guinness A ver cuánto tardan en, en batirlo Hablando de Corea María Rosa creo que tiene una noticia Sobre el, el ídolo coreano por excelencia Pues sí, la verdad es que ¿Es Kwan Jungo ese o el... No, es el norcoreano Es el king ah, Kim, Kim jong Kim Jung Jung Eso Sí Que hay una cuenta por en Twitter De Kim Jung Jung que se llama norcoreano Arroba norcoreano Y es bastante interesante ¿Qué? Bueno, la verdad es que me gusta bastante investigar estos temas de masonería y tal. y Como buena pues, neófita en el tema, ¿no? Una iniciada sí. en el culto. Pues mmm, vi el nombre de Garnasper. Digo, coño, ¿qué hace esto aquí? Pues resulta que han relacionado a este hombre. ¿Sai? Sí, así sí. se pronuncia. Sí, Sai. Pues lo han relacionado con los Illuminati. Porque, digamos que su videoclip Elgano esta estil y su baile lo han, lo equiparan con los jinetes del apocalipsis. ¿Qué pasa? Que aparte de compararlo con los jinetes del apocalipsis, en la carátula del disco aparece un ojo Illuminati. Ya está, ya, no está. Puedes, ya le ya tengo que olvidar. <risa> sí. En la imagen del single aparece él con un convertir una sirena en formadas ahí. Aparte de eso también la sirena eh, parece que hay un símbolo Illuminati. Pero Eh, si luego miramos el, la fecha del lanzamiento del, de la canción el 15 de julio del 2012 de alguna manera sale 66 Bueno, yo lo he intentado, intentado sumar Pero no me sale de ninguna manera El de o sea, arte es normal, a sí. mí no me mires porque yo también Yo soy de letras puras así que no tenemos que ser Ángel que viene del tecnológico que Pero es yo sin calculadora cosa. no... <risas> sin calculadora no te sale, ¿no? no. Pues la verdad es que estoy preguntando por ahí a ver Cómo se, cómo se saca el 666, pero no, no No lo he por ningún lado Así que... Pero bueno, ahí tiene que estar seguro O sea, <risas> eso tiene que ser de satánico Que, que tira la espalda ya, Y bueno, pues eso era curioso Entonces, o sea, ¿Me pueden pasar ahí ya? Sí, y, y empieza Dios, la gente está muy aburrida ¿eh? Ah, otra cosa mm, El auge de esta canción Ha coincidido también con la tensión que hay Entre Corea del Norte y Estados Unidos Sí Y pues el, el, equivale Esta canción El, este, el boom este mm, como, como un vaticinio De uno de los De los desastres de claro, uno de, los, uno de los giros de la apocalipsis que es guerra, evidentemente sí. Así que para este año o al otro, pues, nos esperamos otra canción que tenga algún baile Pues ahí parecido con no, un caballo Ya ha sí. sí, sacado ya saca un tema nuevo Además, tema nuevo. yo voy a ver cuánto puedo aguantar sin escucharlo O sea, yo a, a ver hasta dónde llego Yo lo he escuchado, el <risa> tema es puta <risa> <también. también>, <risa> El videoclip mola no sé. yo, <risa> yo lo escuché escuchado para colmar <risa> más en las noticias Vale, pues yo, mmm, fricada de Sai que he escuchado esta tarde por ahí, que a ver si puedo poner luego el enlace Es el Gana Style, el videoclip, sin música Es decir, es todo el videoclip con los sonidos ambiente y el tío cantando por medio O sea, un tanto... O sea, tú se ve, se ve el tío, luego el caballos relinchando por medio <risa> mm, Es curioso, o sea, me parece bastante curioso el videoclip sin música Es decir, ¿cómo sería cómo sería eso con una videocámara? Vosotros os aburrís mucho, ¿no? Eh, no es que me aburra, sino que creo que tengo Facebook y, y Twenty lleno de, de gente que pone cosas muy chungas, o sea, Twitter, o sea En mi caso, si te pone a buscar una página que se llama El Fin de Matrix, lo comprenderás si, si lo he visto, si, ahí es donde ha sacado lo de las noticias de... Y muchas más Dios, no, de verdad, no. esto esto a mí de las conspiraciones judío-masónicas, esto me, me empieza ya todo lo mínimo a mosquear, ¿eh? Sí, yo vi hace poco un, una, una escala que era decir, el hombre está dominado por Obama, Obama está dominado por la empresa, la empresa está dominada por los por los Illuminati, los Illuminati están dominados por los masones, los masones van dominados por el Alien, y entonces iba siguiendo ahí la escala. Y, y, el, y los Alien están dominados por los Alien Zombies. Sí, el Alien zombie y por encima de todo estaba Cthulhu, por encima de todo estaba Cthulhu. Vale, vaya. por favor, una noticia seria, ya. Vale, eh, noticia seria, mm, mm, vamos a hablar de literatura. Vale. Y es que vamos a tener el 14 de mayo, ahora que se acerca la Feria del, Libre, eh, del Libro, resulta que en España se va a lanzar eh, la novela de Battle Royale. Sí, sí, la novela en la que se basa la película, que fue primero novela y luego la adaptación, la famosa adaptación, se va a editar aquí en España. Antes se había editado en algunos trozos eh, por la editorial Librea, que en verdad es una, una editorial argentina que siempre ha tenido problemas aquí con, con editoriales españolas. Porque se han pisado contenido y cosas así Pues el caso que está ahora mismo descatalogado Y, tal. y mm, gracias al tirón De los juegos del hambre eh, Han decidido sacar Battle Royale Además la frase Que dice, o sea la frase promocional es El esperado clásico de culto que inspiró los juegos del hambre Yo la verdad es que a mí me decepcionó mucho el juegos del hambre pues Yo pensaba yo, yo quería ver una matanza tipo Battle Royale Y, y no, por ningún lado ¿eh? Yo compré el libro Antes de que se hiciera famoso Y toda la peli esta Y yo he esperado pues, solo el tipo Battle Royale era, Bueno, no sé, está bien, pero... No sé. Sí, pero no, no el Battle Royale Pues vale Los juegos del hambre lo que voy a hacer yo con el jamón en breve <risa> Sí, como más que no venga Ese sí verá que va a pasar hambre <risa> Se va a quedar sin jamón Pues lo dicho, se edita el libro al precio de 13 euritos Me parece un precio... Bueno, muy bueno Sí, asequible para una edición rústica de 688 páginas Decir, tenemos un, un buen libro un buen pisapapeles eh. si sí, un buen pisapapeles para pa golpear a alguien en la cabeza viene bien así que vale hay que dar noticia al lanzamiento de Battle Royale después de tanto tiempo eh, volvemos a Japón y es que resulta que han arrestado a un tipo por compartir manga y anime en la red resulta que aquí el señorito que no sé cómo no sí. nos no dice el nombre pero ha sido en en Kasuga la prefectura de Fukuoka un tío de 39 años, vamos, uno de nosotros un poco más gordico. Eh, se le ha acusado de compartir archivos, de entre ellos dice que ha sido del último que la han acusado ha sido de compartir Mirai Nikki. Era los ¿Pero que subí. Ese hombre dio. <risa> vale, pues díselo a la policía japonesa que la ha detenido. Bueno, sé que también un, o sea, compartí un, un de, de Mirai Nikki en septiembre y uno de Yoka, no sé qué sería en diciembre. Luego también se ve que también ha compartido un videojuego del Fatal Frame, que son los, los Perfect Dark, me parece que se se crujeron aquí, de Nintendo. Y dicen que por ahí, a lo largo del año, el hombre ha, ha compartido, en total, entre videojuegos, películas animación, manga, música, todo eso, más de 10.000 artículos. O sea, que no soy solo por mirar en que se ve que el tío lleva mmm, toda una década o más de una década compartiendo material así que nosotros desde aquí le mandamos un, un, un fuerte un fuerte abrazo a ese hombre un marido un a porque gente así son las que no hacen llegar el material de, de Japón material que muchas veces aquí ni nos llegaría vamos ni de coña porque estamos esperando aquí a que se lice y aquí se le, se licencia lo justo y, y después de mucho tiempo no no no es ese hombre es el que llena mi disco duro sí sí sí que un, un, abri, un abrazo un abrizo un abruzo un lo que sea y Pues, siguiente noticia, hablando de descargas, y es que resulta que han descubierto a través de un programa que se llama Scanai, que es un programa que, que rastrea descargas un poquito turbias, ya sabéis, torrens, sucio, material poco bonito, y es que, pues, oh, se ha detectado que alguien ha utilizado una IP del Vaticano para descargar porno. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Yo no digo eso nada Eso ha la gracia de Dios, seguro <risa> ¿Y a quién le extraño eso? No, a nadie ha dicho que les, que les extraño Yo digo la noticia ¿Pero qué tipo de porno? Eh... <risa> porque es que hay mucho porno Vale, según eso A ver, está por aquí Bueno, dicen que son películas porno Al menos se sugiere por los títulos Pero bueno, no es porque sea porno Sino porque dice que están protegidas por el derecho de autor o sea, no es porno, es que, es que están pirateando que es lo malo, o sea, están robando a ah, ver, no, seguro que será de pornaguillo.com vale, pues dice que dice porno lésbico o sea, están diciendo que hay algo de porno lésbico y es que también hay títulos de cortes sadomasoquista con escález no, con escález no algo, sí, algo así Hombre, yo creo que el que se lo tuvo que bajar fue el de El Código Da Vinci. ¿Sabéis el que hacía igual Ma... el papel que hacía igual MacGregor, el tío que se sí. que se autofustigaba? Sí, sí. El sado suyo, vamos, que segurísimo, segurísimo. Que ese también era de una sociedad secreta, me parece, no, no, no recuerdo bien. ¿Cuál? Vamos A ver, del Código Da Vinci es el que hace igual MacGregor, no. El que hace... Sí, era igual me de... agregó un tío que, además, que, el que va no, a comer pero... un asesinato que, que tío lleva la, la pierna, que se, que no, se, se tortura. Eso es en, en, eso es en Ángeles y demonio ah, en, en el, la segunda. En otro libro, sí. Vale. Eh, vamos a ver, por si alguien no ha visto ángel y demonio este es el que quiere hacerse papa y ser el salvador de la humanidad, que es el que pone la bomba y se tira desde el helicóptero. Vale, ahí toma spoiler para todo el para sí, que no está, lo haya visto. Si hubiera sido hosti, si sido dos colejas mínimo. Po, mínimo, mínimo. Es que lo he hecho de menos en alguna cosa sí. ¿Qué, qué que que que les codiga. Bueno, dicen que eso que que al final acá el Vaticano viven unas 900 personas que no todos son religiosos, que también está la Guardia Suiza, que oye, que son jóvenes fornidos. Pero y... habla habla por su nombre. El <risa> hombre de Paco. así, antiguamente la Guardia Suiza conocida ahora como la Hombre de Paco, los protectores que te digo una cosa, esa, esa gente no es fiable Esa gente tú la sobornas Esa gente es sobornable fácilmente Tú le dices, te contrato Y por relevarte te, te, te libero de llevar ese uniforme Y yo creo que la mayoría firman es decir, Por no ir con, con las plumas y el casquito Y el, el rollo renacentista que llevan Que dice, oye, ¿tú qué estás haciendo? ¿Cosplay del Assassin's Creed? O, o ¿Qué coño? Pues, pues, así, o sea ¿Qué estás haciendo? ¿Cosplay del, del Assassin's Creed? Ojo Cuidado que ven terroristas, tienen lanza O sea, van con las lanzas Cuidado que tienen pincho Sí que es mucho ojito que la Guardia Suiza Tiene pluma y pinchos Que nos atacan con misiles, pues tenemos las lanzas largas claro, yo que... Que es, Al estilo español Aquí, con un palo Vale, pues esa es la noticia que tengo Y la última Que es una noticia triste Y es que Electronic Arts La considerada peor compañía de, de Estados Unidos Según la encuesta y tal Resulta que se carga sus juegos sociales Es decir, todos los juegos que tienen en Facebook Y en todas las plataformas y ese rollo así Es decir, si alguno de vosotros está enganchado a The Sin Social O a Sin City Social o al Pet Society o lo chapan En el mes de junio ¿Que soy de los que os gastáis la pasta en comprar cositas para el juego? Joderos porque la vais a perder <risa> perdón, perdón por la expresión, pero es así Así que Electronic Arts dice que ya el negocio no es rentable, que la cosa ha bajado, que patatín patatá, así que echan el cierre. Total, me parecen excusas baratas puesto que Electronic Arts últimamente se está cubriendo de gloria con su con sus políticas tanto de lanzamientos, de juego y de, de todo, o sea, va se está cubriendo pues de gloria. Bueno. Así que Y bueno, también yo desde aquí, ya que está hablando de EA sí si sí? O sea, ya, si va a comprar el juego, tienes que usar Origin, o sea, en juegos para PC Y... Puta mierda, o sea, desde aquí os digo que no lo uséis Yo he tenido muchos problemas con él Y sí. luego, si tenéis un problema de tener que llamar al servicio técnico He estado como 20 minutos, 25 minutos esperando con la musiquita para que me la cojan, o sea que... Vale, ¿la llamada gratuita o te la cobran? Bien, te la cobran Eh... Creo que es gratis, o sea, no hay ningún prefijo así, pero... Sí. Pero vamos, que... Vale Eh, tengo una noticia yo. Venga, pues dispara. Nunca vi estábamos solos con los colegas y estáis aburrido y llega alguien o oh, chipao y llega alguien y dice, "No hay huevo a hacer no sé qué." Y sí, llega, "Vamos la... a frase de Descartes, todos lo sabemos." <risa> <risa> El como que no hay huevo. Tengo y... <risa> bastantes cicatrices por eso en mi cuerpo, <risa> la frase mágica. Sí, sí. Bueno, pues micros al seracho a los japoneses. Le ha retado a jugar un millón de horas. Hostia. Y si lo consiguen recibirán 400 puntos de Microsoft, o sea que con eso pueden comprar dinero, pueden comprar cosas en, en el bazar del Xbox Live. 400 puntos que son 8 8€ me parece, ¿no? 6-8€ o algo así más o menos. Mm, poco menos, creo. No sé, nunca he nada y entonces tienen desde el 20 de abril y el 19 de junio, es decir, 61 días y tienen que apuntarse al programa Juega para Ganar y tienen hay una lista de 20 juegos a los que tienes que jugar pues un millón de horas. Entre todos. ¿Y qué juegos son? Porque está por ahí la lista, ¿o no? Sí, sí, está. Pues Battlefield 3, el nuevo Bioshock, Borderlands 2, el Black Ops 2, Crisis 3, Far Cry 3... Eso está algo yo a la mitad del tiempo, ¿eh? Por, por mi cuenta yo solo, ¿eh? Con lo que le he hecho yo a Far Cry me había ganado yo, pues vamos, pues, los de todo Japón. Pues eso mismo, es lo que, es lo que estamos hablando. Que podríamos haber, haber cumplido de sobra. Bueno, ¿en qué? ¿Entonces alguien tiene alguna noticia más? ¿Algo que comentar o...? Pues tengo otra. Venga. Bueno, ahora me están de moda pues estos juegos, los juegos de miedo, tipo Slenderman, el o sea, todos estos juegos. Sí, no, bueno, pues, el Banco Central Europeo se ha unido a estos juegos. O oh, <risa> oh, sí, oh, ¿qué, qué ha pasado? No me lo digas, que viene la Troika. Peor, peor. <risa> una vez una versión de de Slender con la Merkel, es Merkel, es Merkelman. <risa> Tú recogiendo los siete billetes por el bosque, los siete bonos, y se te aparece. <risa> y te hace una truica, te hace un, un rescate. Terrorífico, <risa> terrorífico. O sea, ver, terrorífico. Okay, o sea yo veo a la Merkel en bikini y, y se me da una cosita que... Ah. Terrible, apocalíptico. Apocalíptico. apocalíptico. Pon Ruler 34 Merkel en Google y te sale. Seguro. Mm, calla. Espera, repite, bueno. repite. <risa> no. <risa> no. Bueno, pues es que ha lanzado un juego que se llama Inflation Island, la, la isla de la inflación, hostia, <risa> no, es un videojuego para navegador y tiene esta está dividida en diferentes zonas. Esos los jugadores pues pueden ir tendando la bajando con la economía de la isla. Entonces, según esté la inflación, pues los habitantes de la isla van a responder de una manera y otra. Entonces, si hay hiperinflación es decir, que los precios suben constantemente de un día para otro, los escenarios se vuelven tétricos y la situación es un tonto apocalíptica. <risa> <risa> acompañada de una música tétrica. Pero si tú le metes los parámetros de España en el eso? juego, ¿qué pasa? <risa> te sale Godzilla por medio del país, te llegan los ovnis, se levantan zombies... Y de ahí para y de ahí para adelante, vamos, yo me lo imagino. O sea, tú en ese juego recreas España y... El apocalipsis falleja... <risa> No, no, va a llegar, no ha llegado, ha llegado. Hace, hace rato. Estamos aquí de, de rave. Es curioso, o sea, lo de ¿Y eso dónde sí. lo vende? Y no puede haber hecho un juego económico normal que no. vas controlando tus cosas. Y si todo es bien, que salen pony, unicornio y, y, y río de río de chocolate y arcoíris por todas partes, no supongo para, para para representar la, digo yo. O se te llena todo de hombres trajeados y BMW a la puerta de casa. Sé <risa> si es que ya saben lo que tienen, vivís por encima de vuestras posibilidades eh que yo no como para pagar la hipoteca. Hombre, como buen español, ¿verdad? Que es como Ya hice yo. Hostia, ah, coño, que no tengo hipoteca. Entonces, <risa> ¿cómo? Vale, tú tienes. Yo lo... anoche puse un tuit dedicado al señor Rajoy y dije, "Mira Rajoy, me estoy comiendo un bocata de jamón y queso. Soy un soy un rebelde. O sea, soy un antisistema. Voy al límite. Soy un antisistema. Me como un bocadillo porque sí." Bueno, pues Podíamos hacer más comentarios de esta semana, por ejemplo, EA -E -E ha presentado ya el, el Battlefield 4. Nintendo ha dicho que va a lanzar un Zelda y muchos más juegos típicos de Nintendo, pero bueno, eso al fin y al cabo ya no sorprende a nadie, ¿no? Estamos igual que que la gente de Rockstar ya ha sacado la puerta del GTA 5, lo cual nos ha puesto la, los dientes bastante largos. Eh, se ha hay una posible filtración, o sea, la filtración de un posible Gran Turismo 6 antes de que acabe el año. Para PlayStation 3. Sí, lo que pasa es <risa> filtración que ha salido un momento y ha desaparecido. Sale una página, pero se rumorea que para octubre. Y así en breve, no creo más que... Hay muchas cosas que comentar, pero Sí, que, que de aquí en nada vamos a tener tres veranitos con tres películas de Star Wars. Sí, bueno, eh, 2015 la, la primera. Dicen que 2014. Ah, 2014, se está adelantando... Dicen que probablemente 2014, 2015 y 2016 la nueva trilogía y se ha filtrado, que esto ha sido otra filtración parece que es algo interesada. No, una... no me lo puedo creer que alguien filtre información para dar, para crear expectativas y que se hable de algo. No, ¿en qué, en qué mundo vivimos. Una nueva serie de animación que vendría sobre Star Wars que vendría justamente detrás de detrás de la última de la de la Venganza de los Sith, sí, llenaría el hueco hasta hasta la guerra de galáctica. Vale. No una, una serie de animación ¿en qué tono? porque por ejemplo con la las guerras clona ha habido polémica por una primera temporada más madura y tal y luego según, según comenta la serie se volvió muy infantil y, sí. y bastante cutre no de hecho lo poco que yo he visto es decir, el Sanfis traba algunas imágenes y parten de lo que hay el guion o el, el proceso de guion eh, parece una animación diferente a la de la guerra con una animación más menos cuadrada Sí. Más de persona humana Vale, pues veremos veremos qué hace Disney al respecto. Sácanos sí. la pasta, ¿qué va a hacer Disney? Sácanos la pasta. Sí. Sigo diciendo, yo quiero Jar jarvin contra Perry. <risa> Digno de ver. Pues vale, hasta aquí la noticia. Me parece que nos vamos con la coplilla. Sí, señor. Así, bueno, espera, antes de la coplilla, quiero hacer que antes María Rosa ha hecho aquí una, una referencia a la regla 34 de internet así que nosotros como buena gente en nuestro afán divulgativo hemos decidido amargaros la vida y es que la regla de internet que es un conjunto de memes de meme hay una que dice que es la regla 34 y dice así si existe hay porno de ello sin excepción esa es la regla 34 así que tú eh, eh, cuando estéis aburrido en google busca lo que sea regla 34 como ha dicho regla 34 angela merkel pone las imágenes y No, tío, no Ángel, no lo hagas, por Dios. <ríe> vale, así que amiguitos, esa es la regla 34. Mm, yo creo que María Rosa desde que lo descubrió está un poco Trastornada, ¿no? No. ¿No? lo de eso de Lady Rule 34 que me parece escuchar por ahí por eso... Twitter Muy bonito. Muy muy, muy arte. <ríe> claro, muy muy bonito, ¿verdad? Pues eso, Rule 34 y ahora ya Psicopli sí, ya que hoy la trae precisamente María Rosa. Bueno, pues este grupo japonés se llama Yousei Teikoku, en español se, eh, sería el imperio de la hada y tal vez algunos le suenen porque es el, um, esta canción concretamente es el opening, de, el primer opening de Mirai Nikki y aparte de eso también este grupo hace el segundo ending de Mirai Nikki también y también ha hecho bastante opening para otros animes Sí Esta canción se llama un poco raro, según Agustín son unos cuantos cuadrados Concretamente en el ordenador se llama cuadrado, cuadrado, cuadrado, raya, cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado, cuadrado. <risa> Vale Se traduce como Kousurobu Mesouriji O algo así eh, ¿Y lo Con acento si <risa> <risa> en el último cuadrado, <risa> ¿cómo va eso? Bueno, pues se nota que un grupo de j rock No es nada de Visual K, pero tiene sus toques góticos y electro a ver que yo sí. lo digo, yo lo digo, lo, el J-Rock y el J-Rock y la música rock los japoneses molaban antes de que llegaran los coreanos. Cara están toda la, la fiebre del K-Pop y la música coreana. Sí. Los, los japoneses ya molaban antes. Pues eso, la demostración que esté con es el opening de Mirai Nikki. La, serie, la, la serie, serie que no las comentaron, ¿no? vale, pues eso. No te pido que repitas el, el título porque Sí, porque así. creo que me lo he inventado. <ríe> vale, ahí queda eso pues, lo que sea. This is Estoy ya pensando en cambiar el nombre a esta sección Porque eso de ser lo que la última semana yo creo que empieza a ser Poco poco preciso O, o no es realista yo creo vamos A este paso vamos a empezar a ponerle cero lo que la última quincena Porque el viernes pasado no tuvimos programa mm, Basta decir que el viernes que viene No tendremos programa Por culpa de la fiesta de Moro y Cristiano Eso sí, el día de la cruz Vamos a decir que vamos a hacer un esfuerzo Y vamos a hacer el programa Pues no lo sé si lo vamos a hacer Tengo que consultarlo con el ser bondadoso que nos da jamones sí a ver, a ver qué tal sí porque no, si ponen la música esta patoardía no sé yo si entre sevillana y sevillana rapando una hora de fricá va a ser conveniente en no fin. sé entonces entenderá y si no, pues ya, y si no ya no iríamos las tres semanas o sea que esto es del cielo lo que hiciste la última semana eh, ya digo muy muy relativo Un pues dato, es eso no, no hay Rule 34 ángela merkelz no por suerte yo no sea, <risa> Yo lo puse y salía, ¿eh? que pues Merkel solo. No, no, no, no, no. Creo que son montajes de Photoshop, pero están muy logrados. Que me da igual, que no. <risa> que quiero dormir esta noche. Vale. Eh, me he acordado de una cosita. No es una noticia exactamente, sino son vivencias de Twitter. Y es que el humorista Ricky Gervais, no sé si lo conoceréis, el creador de la serie original británica, la The Office... Y bueno, presentó a Oscar hace dos años, que la lió pardísima por meterse con mucho con mucho famoso Pues resulta que eh, se ha dedicado, ahora mismo ha hecho un experimento sociológico, que es probar la estupidez humana. Puso un tuit que pone, si nadie retuitea esto, daré 5000 euros a causa benéfica. El tuit recibió 570 retuits o, o algo así. Y luego él convencido de que podía conseguirlo puso un segundo tuit a los 15 minutos así dice, a ver, ahora lentamente si nadie absolutamente nadie retuitea esto donaré 10.000 libras a, a la causa benéfica. Consiguió 700 y pico retweets. Bueno, eso, yo, eso ya no... Ahí hay dos cosas. Ya no solo es la estupidez humana, sino los hijoputas que podemos llegar a ser <ríe> sí, en poco rato. Sí, esa, esa es la teoría, la segunda teoría que, que puede ser. Que somos muy cabrones por, por, por fastidiar. Así que yo digo como una especie de, co, de cosa curiosa de por Twitter, porque bueno, lo único interesante de Twitter que ha pasado esta semana pues es, Pipi sigue liándola. Se están filtrando los teléfonos de Pipi. y favor? Oh, no. eh, sí, <ríe> ayer se filtró uno de los teléfonos de Pipi. Y pipi, en plan, venganza a los troll empezó a dar números así a la Es decir, ya más, ya más, esto que los cogemos. Y yo lo puse y digo, hombre, Pipi, digo, si te deja entre tanto número, que no sé si te ha hecho un mason o un o Digo, los de, los de perdidos no has acertado ni uno, tú hay que decirlo. Pero, coño, si entre tanto número te dejas caer de los millones, pues se agradece, macho. Pipi paga paga la quiniela, primera vez no Vale, pues sí, volvemos a hacer lo que hiciste la última semana. ¿En qué fricada hemos perdido el tiempo? Y empezando por María Rosa... Pues andaba jugando al Tomb, Legend, al Tomb Raider Legend y de pronto me lo pasé. Me dejó muy fría. <risa> Anda, coño, una seta. <risa> <risa> me dejó muy, no sé, muy vale. fría y empecé en iba... Underworld, pero no lo he tocado mucho. Ando peleándome con can ¿Quién se iba a imaginar que, que juega un juego y te lo pasa? ¿Pero Khan te refieres a Khan, a Gengis Khan o, o al ese que...? A Emmanuel Khan. A Emanuel, ¿no? A Emanuel y Lo odio. Lo odio, ¿no? Como todos los que hemos estudiado filosofía. O sea, yo está claro. Yo creo que Kant ha provocado más suicidios que, no sé, que la droga. O sea... Las drogas eh, son buenas. Comparas con Kant, bastante. O sea, no estamos haciendo, no estamos haciendo apología a la droga. A ver, entendernos. la droga son malas, pero que Kant es peor. Así, sin acritud. Sin acritud a la, a la filosofía. Kant es peor todavía. Pongo mi esperanza en Nietzsche. Sí, ni chimula va, va, tú amarrándonos también <ríe> Vale, entonces Tomb Raider, ¿no? Eh, ¿Qué tal nos puede decir del Tomb Raider Legend? Bien, es facilón, no sé Me dejó muy frío muy fría Sí, eso, la verdad es que fastidia cuando un juego te lo pasa la primera partida A mí me pasaba en mi... En, allá los tiempos de la Master System Puedo decir, mediados de los 90 eh, Me pasó de haber comprado un par de juegos por correo Uno de ellos fue el Aladdín lo mismo, dije, "Vale, voy a probar el juego a ver qué tal". ¡Pum! anda, mira, si sí, me lo he pasado. Juego que era duraba media hora escasa y con el Sonic Xelos, que era el equivalente al Sonic 3 en la Master System, me pasó exactamente lo mismo. Fue en una sola partida, lo ponerte a probar el juego y cuando diste, y cuando me di cuenta, había caído. Y claro, eso después de haber pagado 6000 cucas de las de antes. Fue, pues, la verdad es que, la verdad es que dolía, ¿eh? Dolía y mucho. Eh, Ángel, tú por tu cuenta que has hecho? Pues le han regalado a mi hermano El Blackout 2 Bueno, se lo he regalado yo Sí Y a eso prácticamente Cual cani Y paleto Cual surmanito Cual surmanito Ton reverbenado Todo resulón, ¿Todo resulón? Ahí ¿Todo? metiéndome con la gente di, di. Hombre Hombre Si, jugar, si, si en realidad Al Caledity no se juega por jugar Se juega para insultar Pa' insultar O sea, tú tienes materia de niño rata, ¿no? Entonces hay tantos como como se comenta, ¿Hay tantos niños sí. rata suelto por ahí. Sí, entre, entre cani y niño rata, eh, padres es que está escuchando a la hija pues, por ahí. ¿Cómo, o sea, ¿cómo, ¿cómo cómo cómo va eso? Sí, pues un, un, un tipillo jugando y resulta que él, él tiene mujer, hijos, y los hijos por ahí dando vueltas ah, y tú vale. lo, y tú lo escuchas. Sí, cosas que pasan también pues haciendo temblema con forma fálica como todo el mundo. <risa> Bienvenidos al mundo de Call of Duty y ese es el, y por, por esas cosas, por esos pequeños detalles pues esas maravillas que no que nosotros no entusiasmamos, pues es el juego más vendido, pero claro con diferencias, Como sea. ¿Cómo, cómo en el caso de ser Activision, Como no explotar esa esa gallina a los globos de oro. Si es lo que la gente pide, si es el pueblo demanda Call of Duty. De, demanda campeo, insulto, <risa> polla, alfálica. pues dale polla al, al pueblo si es lo que ellos quieren. El nuevo del pueblo, el Calo El Calo es el nuevo del pueblo, que el fútbol ya está pasado de moda. Sí, sí. Vale, y aparte de eso, técnicamente el juego qué tal. O, otra cosa, ¿te has pasado la campaña? Porque yo yo me confieso, a mí las campañas de los Calo Duty me molan me quedé pendiente la de Black Ops 1, o sea, si me falta por jugar Modern Warfare 3, acabar con la aventura de Señor Sommavris y seguir la de seguir esta, la de Black Ops 2. Así que ¿qué tal la campaña? ¿La ha jugado o no la jugado? Mi tocarla. tocarla, o sea, tú a, a insultar. Hombre, ya que me he complicado el día, yo voy a, al rollo a, a insultar. Oye, que me, que me han comentado que la campaña a lo mejor puede disparar dos o tres veces Uf. entre entre que te la pasa, creo no. que ¿no? Entre explosión y explosión no te deja ni de esperar ¿eh? no, Yo solamente he jugado 10 minutos Y todo iba y todo el rato iba detrás de un bicho Que parece un perro con torreta sí. Y escondiéndome Y ese se mataba todo, ¿no? Es. Hombre, pa, pa, pa, en, el, pa, pa, pa, en el Black Oso 1 Era posible pasarte todo el juego sin, sin dar un solo disparo Hay vídeos de gente que se ha pasado el juego Sin, sin disparar una sola vez no, me, me lo explicas Me explicas la propia inteligencia artificial de juego y el scripteo hacen que, que tus compañeros, como nunca va solo, siempre va con vas con un bicho, vas con alguien, vas con, con Ghost o con quien sea, con esta gente. Pues hace que ellos se maten a la gente. Que sí, que tarda más tiempo que si los matas tú. Pero imagínate ya, si se dan cuenta que tú no disparas, dices, vale, ya los matamos nosotros por ti. O sea, ya es vagueza total y absoluta. Bueno, le informamos que Mager se acaba de incorporar. Yo, pasad de mi momento, ¿dónde está el jamón? aquí <risa> lo le importe? ¡Ay, oh, yo, Mager rico! ¡Qué rico! ¡Madre mía! Ay. ¡Madre mía! Pero eso parece una bandurria eso. Si es que Tócate cara... Argo, tócate Argo ahora Buah, Me hacéis unas palmas aquí y me toca sí. un Argo Hola Mague, buenas Hola. tardes Buenas tardes ¿Tú qué hiciste en la última semana? ¿Eh? ¿Tú qué has hecho la última semana aparte de ah. llegar este programa de radio? Partirme el ojete con el Blue Drago <risa> Estalla con el Blue Dragon Estoy con el Blue Dragon El Far Cry 3 Blue Dragon, dime, di, háblalo, coméntanos, coméntanos Eso es una maravilla, macho Eso nada más empezar es una película ochentera Eso es de los años 80 Sí, sí, el homenaje es puramente ochentero radioactivo psicotrópico, cibernético, cibernético Todo, todo, todo Y luego lo me he quedado solo al principio Y el tutorial te pega una pecha de reina Bueno, el tema es, ¿cuándo me lo pasas? Déjame un pendray, mejor te lo enlazo en meca. Vale. Ahí queda, ahí queda eso, ¿eh? ...comparte tu cuenta de seguridad. Hace falta tener el... No, no, no, no, es un juego aparte. Vale, chachi. Me alegro. Guay. Con el mismo fotográfico, ...en la isla los años sí, 80, ...en sí, un futuro en, de... en una isla, otra isla, Ola, pero caribeña, isla, sí. Mola. Sí. Todo y... lleno de colores fluorescentes y todo extraño. Sí, sí, es una chico un delico sí, sí, sí. como, como el solo. Yo creo que cuando lo han hecho esa gente esa ha, ha harta de escuchar a Major Laser que sí. sigue la misma estética, el personaje... Sí, sí, también. <risa> vale. Sí. Pues... Y ya te digo, el tutorial te pega una pincha. Al final dice que puedes comprar una expansión, que la versión extendida del tutorial, y si te aburras ellos te pasan el juego. así ¿Ah, <risa> sí? qué enrollado. Qué o sea, hay... buena gente son. Esa gente, sí, sinceramente, sí. ¿qué se han metido? Pues no lo sé. Y Pero... mientras vas haciendo el tutorial, te explican que para saltar tienes que despegar los pies del suelo... <risa> Y tienes al prota amargado venga ya, pasa esto de una puta vez, que ya sé saltar, coño. Y en ese estilo, ¿sabes? Sí, sí, ese sentido de humor bestia, sí, sí, sí. del típico de romper la cuarta, la cuarta pared, sí, comunicarse directamente sí, la... con el jugador y... Eh, no exactamente, pero sí no. va con esa estética. Lo que más me gusta es que de vez en cuando le da el punto y le hace un corte de manga a una, a una muerte guay, le hace el corte de manga. Mola. O le saca los cuernos ahí. Mola, mola, mola. Así que, totalmente recomendable y... Oh, mucho, mucho, mucho. <ríe> y como juego, o sea, aparte de todo eso, ¿qué? ¿Divertido? Sí, sí, sí. sí divertido a claro. mal no poder. que ¿Mata, mata lo bestia sí, algo? Sí, de hecho aparece desde el principio con todas las habilidades del final del Fall Cry 3. O sea, empieza ya siendo el amo. La leche. Sí, sí, sí. Vale, pues ahí queda el apunte de Fall Cry 3, Blue Dragon. Sí, Blue sí, Dragon. sí. Blue Dragon. A probarlo. Eh, este ya no había comentado ya habíamos hablado de Call of Duty, de las polla de Call Duty. Agustín, tú por tu parte qué? Pues yo Tetas. <risa> Tetas, así porque sí. Bueno, eh, eh, me he pasado a Tomb Raider. De ahí tata. Vale, bien. Muy bueno. Aquí muy sí. muy bueno. Eso de a mí bueno. me desesperaba Tomb Raider de tanto puzzle porque yo pensaba, ya sabéis, lo justo y necesario y este no, este es un juego de acción. Sí, sí, sí, esto ya es acción pura y dura. Si quieres pulle estaba las tumbas, pero esto es acción. Sí, y tampoco es que sean para romperte la no. cabeza. Pero que si quieres pulen los tumbas, si no el juego es de acción, es un survivar horror de con un mapa amplísimo abierto totalmente, con bichos que te comen. Sí, sí. Y la gente muy malita, ¿eh? Que yo tengo que reconocer que me ha costado pasármelo bastante más que Far Cry. Sí, es difícil. Es complicado Y muy muy estresante Siempre estás con la adrenalina a tope sí, sí, sí. Y... Eh... y siempre tiene en el suelo Siempre tropieza y el guarrazo No, están la verdad es que está muy bien hecho Muy divertido Eso y viendo Fringe Que me quedan ya muy pocos capítulos para terminar la serie ¿Trulo, te cuento por dónde voy? ¡No! ¡No! No, cállate porque podemos llevar, podemos acabar mal tú y yo Se va a ver un abandonado, ¿eh? Sí, sí se va no, se a ver Como dijo el otro, se va a ver un follón No vas a ni dónde se ha metido Pues bueno, yo por mi parte, como habéis deducido Me enganchado a Fringe de las para recomendaciones Y esto ya un episodio acabar en la primera temporada Y, oye, con el culo torcidísimo Pero torcio, torcio, girado de to, Me parece una serie genial, sublime la leche, o sea, no me... El principio no me ha acabado de convencer. Bueno, sí, me gustó el primer episodio y tal, pero el rollo que lleva de, de, un, de una serie procedimental, típica de un caso cada semana y tal, dije, bueno, vale, está bien, pero luego ya me enteré que, que la historia va avanzando, o sea, que ya se convierte más en una serie propiamente dicha, o sea, y ya sobre su propia mitología que va creando y, oye, flipante. O sea, yo ya he visto, digamos, que la, la quinta parte de la temporada, porque son, digo, de la serie... Son 100 episodios, yo voy por el 20 Y... Uf, increíble o sea, es brutal Pues yo estoy ahora mismo por el 5 de la última temporada De la quinta Y después de... He tenido que desenroscarme el finter varias veces Pero es que en esta quinta temporada Te lo va enroscando cada episodio Te pega una vuelta Te pega una vuelta más, ¿no? Vale, estreñimiento Vale, podríamos comentar algo de la serie Pero es que sería decir cualquier cosa Es caer en el puro spoiler o... A ver. Hombre, el principio se puede decir que una división del FBI que se crea a raíz de, de un caso un tanto extraño Es decir, no es Expediente X <coughs> No es Expediente X, no sí. es exactamente O sea, en un principio puede parecer Expediente X Pero... Sí, no. Vamos a ver, a quien le guste Expediente X Spring le va a gustar Pero después muta, la serie muta y totalmente ¿eh? Es que está muy bien Verdad. Sí, sí. Simplemente decir que empieza como resolviendo casos un poco mmm, chungos porque se basa en la, en la ciencia fringe, que la, la para ciencia, o sea, son ciencias no probadas, teorías cosas. Por ejemplo, que sigue hablando de teletransporte, combustiones con <coughs> combustiones espontánea, telequinesis, o sea, todas esas cosas que, que tratan de darle una explicación científica que en un principio se la van encontrando. Aunque bueno, digamos que tiene un componente de ciencia ficción bastante alto y como dice, ya lo ves cuando muta a, a todo lo chungo. Empiezan a aparecer cosas raras, empieza a aparecer la mitología Fring. Y genial. Y yo estoy encantado con el, con el personaje de Walter Visso. El científico loco. Genial. Genial. Es un científico que en los años 70 eh, hizo experimentos para el gobierno. Porque eso normalmente él siempre sabe por dónde van los tiros. Y es un personaje que está, pero... Años 70 y sabe dónde van los tiros. Sí, sí, no, sí el, no. El tío el tío se droga cada dos por tres. O sea, se metió un tripi malo y se quedó sí. así. No, no, no, pero no, es no, es que... no. Es que hace 40... O sea, raro el episodio en que no hace apología de alguna droga. Dice, hay, dice hay pocas cosas que me gusten más que tomar droga. Posiblemente administrárselas a otras personas. O sea, frase del doctor Walter Visso. O sea. Sí, sí. Y de frases tipo... No, si sí, me acuerdo yo cuando estábamos experimentando con el LSD... Sí, qué año aquello. <risa> sí, sí, hace mucha apología de la droga en ese aspecto es genial, o sea, tiene un toque de humor bastante oscuro y macabro la serie, dentro de o sea, no es el toque, no es, no es una comedia, pero tiene ese toque macabro de los personajes que es brutal, o sea, que muy muy muy recomendable, así que ya iré informando. Y se nos ha acabado el tiempo por hoy, así que métenos... Se me ha hecho cortísimo el programa hoy. <ríe> sí, ¿verdad? Y encima tú que harás el programa de hoy. ¡Oh, ¡Hombre! Da gracias si y te dejamos un poco ahí la, la, la, las puntillas de tocino, un poco hilo de la corteza. ¡Jo, ¡Oh, macho, no me saís cabrones! Que eso, ya, sé, ya sé que eso está un poco rancio, pero... Que es que Oye, es jamón, igualmente. ¿eh? Estuvimos negociando un nuevo contrato. Sí. Ya lo tenemos firmado. No con el jefe, sino ya con la, con la gente del ayuntamiento. no Nos doblan el sueldo. ¿Ah, ¿sí? Sí sí, sí? sí, sí, nos lo doblan. ¿Otra vez? ¿Después del último doblaje nos vuelven a doblar? Sí, sí, sí dicen sí. Que lo que queramos. Sí, sí, ya sé que nosotros le hemos hecho bastante cara al llegar a aconsejar y decirle queremos una un, que nos doble el sueldo, pero oye, se mostró bastante receptivo, oh, incluso contento. Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Eso sí, nos echaron en cara que, te, que tendremos que sacar el programa a la calle. O sea, ya nos dijeron, digo, porque el año pasado se nos quedó en el aire. Sí, sí. Y así que a mí que de la guarida, amenazamos con salir a la calle a hacer un programa a pecho a puerta gallola, como se lo de fi. A pecho descubierto. Otra cosa es que tocamos el timbre, salgamos corriendo, pero bueno, eso también vende. <ríe> vale. ¿Panda, pues ponemos nuestra nuestra pedazo de sintonía del programa de hoy? Pues eso, que se nos ha acabado el tiempo, que os vamos a dejar con las puertas de la Almanjaya, digo del más allá o o como sea, los que dice lo del programa este que hablan de cosas chunguitas, que dan, que dan miedo, que dan yuyu. Aunque, bueno, digo una cosa. Que esa gente de miedo después de, lo que, después de este programa es algo anecdótico. Si, sí. sí. o sea, más miedo damos nosotros con nuestra... Con esta calidad intrínseca que tenemos de programa. ¿Cómo podemos estar tan calidades? Pero ¿Cómo puede ser tan gallo pedro? ¿no? <risa> Anda, que sí. Bueno, bueno, gallo pedro que estamos hechos aquí los de, lo del programa. Pero que tenemos esta calidad intrínseca nosotros que esto es, Estamos calidades, calidades Pues eso, no no esperéis el viernes que viene Porque no habrá programa, estaremos en Los Moros Y antes de eso posiblemente estaremos En el cine viendo Iron Man 3 Yo solo digo eso, que Que yo el viernes que viene no tengo nada que hacer Ni yo, Así bueno que, yo si, sí, pero da igual Da igual, es Iron Man 3 eh, Que estaremos de vuelta Dentro de dos semanas No es seguro, pero casi casi eso Entonces es el día 3 volvemos, y si no por el 10 Ya, oye Y si no volvemos, pues oye, no anda el finiquito que tenemos el jamón, <risa> que eso ya es algo. Pues que podéis seguirnos a través de nuestra página web, que tenéis el enlace de la página de Facebook, de la Guardia del Androide, que colgamos los programas por si luego queréis deleitaros de nuevo, que ya me extraña a mí que queráis de nuevo revivir estos momentazos. Eh, nada más, pues o okay, que estuvimos más <risa> Bueno, más que no sé si decir que estuvo... Sí. Eh, eh, yo estoy. Vale, a ver, pero cumple tu parte. Teta. Ahora sí, Ay. ahora sí ya tiene presencia en el programa. Pues son Mager, María Rosa. Ay. También estuvo Ángel, que ese Ángel será el que la semana que viene pierda su título. O sea, ya, el último día que tengo aquí como como príncipe. Sí, sí, como príncipe, ya va a volver de nuevo a la plebe. La sangre va a volver a ser roja, o sea, ese azulito tan bonito, color pitufo que tenía se te va a quedar roja. O pero para nosotros siempre será nuestro príncipe. ¡Oh, oh qué bonito! Pues son Ángel, luego los contrastesicos que estuvo Agustín. Ah, hermoso. Y yo que soy Trulo. Lo dicho, estaremos de vuelta el cuando cuando sea aquí en la guarida de Android en Radio Cuya en el 107.8 de la FM. Hasta entonces.